Comenzó un nuevo juicio contra Cristina Fernández en el que también hay empresarios en el banquillo. Se trata de la denominada causa Cuadernos, iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. La ex presidenta publicó esta mañana un mensaje en el que calificó al juicio como un escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces. Además, advirtió que arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye, dijo, una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste. Cristina expresó también que podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses. En la primera jornada del juicio que comenzó con la lectura de la acusación contra cada uno de los imputados algo que va a continuar en los próximos días estuvo la expresidenta además del resto de los acusados, todos conectados a través de Zoom. Vamos ahora a Córdoba, porque allí se lanza hoy una campaña por la libertad de Paola Ortiz, la mujer condenada a prisión perpetua en el año 2015 por la muerte de su beba recién nacida. Ella asegura que la criatura estaba sin vida tras el parto y pide que sea revisada su condena. El informe de nuestra compañera Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria. Hoy, Paola Verónica Ortiz cumple 13 años de prisión por homicidio tras sufrir un parto que terminó con la pérdida de su bebé en octubre del 2012. Mujer de 42 años, oriunda de Villa María, se encontraba sola sin asistencia médica ni acompañamiento en condiciones de violencia y extrema vulnerabilidad escuchamos su testimonio desde la cárcel, remarcando lo injusto de su condena y pidiendo una oportunidad para que revisen su caso. Para mí fue muy injusto todo porque eh, yo conté realmente cuál fue, como fue todo, no mentí en nada, pero me parece muy injusto porque me, es como que eso no, no todo lo toma alto y yo base, porque no lo toman pero en ese entonces yo tenía muchas cosas, en mi cárcel tenía a, mis hijos, tenía, tenía a mi hijo, tenía porque tenía mi hijo, tenía donde ir y y eran muchas cosas, eran muchas cosas feas y, sabiendo, y, y ellos sabían porque yo les había contado muchos testigos feas que me contaron sabían porque ellos me veían que no tenía vida en el momento del juicio y que había muchas cosas a mi favor muchas cosas a mi favor que el forense había dicho que no sabía que había con vida o, o, pero que no, no tenía de alguna Y, y así es como que se la habían diseñado conmigo, era eh, el fiscal, eh, en el momento me dijo que, que él me iba a dar el juicio y es como que siento como que no, no me, ellos no quisieron ver eh, el otro ojo que yo tengo, que, que, que, lo que yo estaba pasando, no lo vieron, sino vieron lo que ellos querían ver. El equipo de profesionales de Católicas por el Derecho a Decidir, quienes acompañan actualmente su caso, presenta la campaña... Libertad a Paola a las 18 horas en el Centro Cultural de esta ciudad. Yo quiero que mi hijo sepa la verdad cómo fue y qué pasó, porque es muy feo que tu hijo piense que tu mamá fue quemada a una persona cuando no es así. Y, y poder ser, eh, demostrar, demostrar que no es como yo, ellos piensan y, y, y que mi hijo chiquito, el día mañana que empecé la escuela, No se vea la cosa lo que yo, lo que se me apusa Reportó para el informativo Farco, Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria, Cruz del Eje. Nos ubicamos ahora en el sur de Santa Fe porque sigue el reclamo de los trabajadores del frigorífico Euro. La empresa prometió pagar salarios adeudados, pero no reincorpora los despedidos. El informe de nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre, Radio Comunitaria. Continúa el conflicto de los trabajadores del frigorífico Euro. Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, los trabajadores del frigorífico ubicado en la localidad de Villa Gobernador gálvez siguen sin respuestas ante la difícil situación de la empresa. En declaraciones a aire libre, el delegado en la fábrica Walter Navarro dijo que la empresa pidió extender la conciliación obligatoria, pero al no poder otorgar eso, se extendió la garantía horaria hasta el 31 de diciembre y los dueños se comprometieron a pagar los sueldos así que el ministerio lo, lo convocó y la empresa pidió extender la conciliación obligatoria lo cual por el momento no se podía extender la conciliación si sí extender la garantía horaria así que como un acuerdo con el sindicato se, se extendió la garantía hasta el 31 de diciembre la empresa comprometiéndose a pagar los sueldos después respetar las quincenas al 20 con los compañeros están afuera también y bueno y ver después el, después del 31 de diciembre, perdón, qué es lo que pasa. Además, comentó que si la empresa cumple con su palabra, no volverán a realizar medidas de fuerza. Nosotros le explicamos que nosotros antes de esa fecha ahora tenemos tranquilidad por 50 o 60 días, porque seguramente si cumplen, no volveremos a la medida de fuerza. La idea es no tomar la, no volver a las puertas de la empresa ni cigarras. Nosotros tuvimos la llegamos hasta el límite que los compañeros querían tomar la empresa. Así que esperemos que antes de que finalice nuevamente esto, que el 31 de diciembre, la empresa resuelva algo. Por último, Navarro declaró que la situación de la empresa no solo se debe a la crisis económica actual del país, sino también a que la planta se utiliza como una pantalla. La situación nuestra no no depende no es solamente por la, por la economía del país. Acá no es solamente eso. Acá hay gente que no, no sabe del rubro y tiene la empresa para una pantalla. Yo ya lo he un montón de veces porque nosotros tenemos tres o cuatro interesados que han querido venir a traer mercadería que la gente, eh, hacerse cargo de la empresa, o traer mercadería que la gente trabaje y venderla. Pero esto no se quieren deshacer la empresa. O sea, hay orden de hicieron Salima y que el dueño de Néstor González, de mantener la empresa como una pantalla, digamos. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Información deportiva en el noticiero de Farco porque Argentina ya suma 13 medallas en los Juegos Para Panamericano Junior que se disputan en Chile. El informe de Iván Alday. El sexto día de acción para los Juegos Para Panamericanos Juveniles de Santiago de Chile entregó fuertes emociones para nuestra delegación desde la goleada de los Murcielaguitos en el debut a la medalla de bronce de las Lobicas. En el fútbol 5 para ciegos la goleada fue 13 a 1 con nombres destacados como Lautaro Rodríguez quien convirtió en 9 oportunidades, Bruno Cadau en otras tres y Thiago Bardet completó la gesta. El equipo es liderado por Abel estigarribia Por otro lado Las Lobitas, la selección femenina de básquet 3x3 en silla de ruedas se llevaron la medalla de bronce, aportando el metal número 13 para nuestra delegación en 6 días de competencia. Después de una final soñada que no pudieron disputar, las jugadoras se mentalizaron y salieron a dar todo en el partido por el tercer puesto. Morena, Coria, Luciano, ocampo Jazmín, Soria y Valentina ex lideraron el equipo con un juego perfecto, garra y corazón al derrotar a Brasil por 8 a 2. Sentenciando el triunfo con estas palabras Este bronce vale oro Reportó para Noticiero Nacional de Farco Iván Aldaire, de Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario Visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut Escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia 931. Por una casa de tierra